En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. En tiempos en de peste, los sordos guían a los ciegos. Lo decía Shakespeare. En tiempos en de peste, los sordos guían a los ciegos. Esta frase resume muy bien el mundo de la nueva normalidad en la que estamos. Esa nueva normalidad hace que todo sea más claro, que los sordos sean más sordos y que los ciegos sean más ciegos. En un mundo en el cual hay licencia para la incoherencia y las cosas bárbaras Antes nos tirábamos del pelo, ahora como mucho nos escondemos Son tiempos en los que se manipulan los sentimientos Estamos más débiles, con más miedos, somos más manipulables Estamos en unos tiempos en los que quien más manipula es quien dice que existe manipulación Han salido de la cueva y fuera de la cueva la luz les hace pensar a ellos que todos están deslumbrados Vivimos tiempos en los que hacer lo imposible se está convirtiendo en posible Ya no da vergüenza mostrar la verdadera cara Antes de venir aquí, como siempre, he comprado unos bolígrafos Pero en otro tiempo sería imposible leer lo que había junto a la caja Un papel que decía esto, por compras superiores a 15 euros Te regalamos una mascarilla, ver para creer, bueno, mejor no ver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 Entonces hemos vuelto a la normalidad Hay que no es nueva, es la de siempre eso quiere decir que los sábados estamos en nuestro horario que es ahora mismo hasta las 4 de la madrugada desde la 1 y vamos a hablar esta noche de lo que se está descubriendo del cerebro de la mente humana tiene grietas el que tiene que ver con El dinero con la economía, el dinero tiene una influencia sobre la mente y sobre el cerebro. Hoy vamos a hablar de ese asunto del poder de la mente y de las retas del poder de la mente. Y vamos a conocer también profecías científicas en el círculo secreto y os invitamos a conocer un lugar extraño, excepcional, le llaman el pasatiempo. Esoteristas y mansones lo convirtieron hace más en de un siglo en un lugar único sigue siéndolo. Es muy desconocido pero se encuentra en nuestro país, en la península. Hoy lo vamos a conocer en el mundo bizarro. También vamos a conocer los secretos del asesino de un jesuita, de los asesinos. ...de un jesuita, fue hace unos años y fue un honor hablar sobre él aquí en La Rosa de los Vientos... ...y hoy vamos a contar algunas cosas muy interesantes sobre este asunto en materia reservada... ...que también vamos a tener y vamos a hablar, va a ser en la cara B, de noticias falsas... ...y películas, películas sobre bichos, bichos criminales y asesinos... ...en la historia del cine, va a ser en el callejón con José Manuel Escribano... a tener muchas más cosas vamos a tener también señales del fin del mundo con Javier Sevillano una etiqueta Almodía Rosavientos una etiqueta insistimos recordamos Almodía Rosavientos en Twitter gente, Bruno Carreño en nombre de todo el equipo, que hace posible este programa con mi jurado que está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción y Silvia Casasola en la codirección que ahora mismo nos da las primeras pistas para localizar para identificar al personaje oculto de esta noche. Pistas ¿eh? que nos dicen Hay pistas que nos dicen que hemos empezado a la una de la noche. <risa> que A la una vuelve. de la madrugada, claro. claro, claro. Oye, les damos la bienvenida de nuevo. Y esta nosotros. vez estamos contentos, estamos contentos de que pasa eso, porque eso pasa porque todo va adelante. Claro, pero que okay, les damos la bienvenida de nuevo a nuestros compañeros de deportes, que hacía mucho que no los veíamos, que están felices porque ya está a través de la liga y para toda la gente seguidora del deporte pues también les dan una alegría, así que nada, todo volvemos un poquito poquito a poco a nuestro ritmo Sin relajarse, pero vamos a ello. Y bueno, pues eh, intentando también que cada uno vaya siguiendo su, su ritmo adecuado... ...pues vamos a, a ver de qué de va el concurso de hoy... ...porque seguramente que habrá mucha gente que también esté escuchando el programa de nuevas. Bueno, en el concurso de esta noche pues tenemos protagonistas. Son protagonistas que son poetas, pero son poetas que se dedicaron a escribir canciones y que son estas canciones verdaderos himnos de libertad pero ¿quién puede ser nuestro protagonista si además de escribir leía con ficción poesías de otros autores que influyeron en su carrera? las opciones que os damos son Bodilán Leonard Cohen o Joaquín Sabina. Ya sabéis que tenéis dos opciones para contactar con la Rosa de los Vientos. O a través del correo en rosa.vientos.es o a través de Twitter con almohadilla rosavientos. Y entre todos vosotros, entre todos vosotros, los que acertéis, claro, uno, se llevará un detalle el programa. Y hablando de esto, como vamos poco a poco, pues ya estamos empezando a enviar esos detalles, así que mucha suerte La una y nueve minutos hora de comenzar a volar La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Por ahorrar en dinero, la gente está dispuesta a pagar cualquier precio. Por ahorrar en dinero, la gente está dispuesta a pagar cualquier precio. Esta frase de la UNEDS en la he leído en un libro que estaba en mi biblioteca. Es una de esas obras que en su momento apasionaron, que ahí se quedaron, pero esta semana apareció de nuevo. El libro se titulaba... Tu dinero, tu cerebro. Ya quedó junto a miles y miles de libros, pero la casualidad y el destino ha hecho que uno de sus autores está esta noche con nosotros. Es neurólogo, conoce perfectamente los secretos de la mente, está en el hospital de Puerta de Hierro. Él es el médico, el neurólogo, Pedro Bermejo. Pedro, muy buenos ¿qué tal?, Muy buenas noches, pues, ah, pues, pues todo, bien, todo bien. Uno de los fundadores de la Asociación Española de Neuroeconomía. La mente y el cerebro tiene mucho que ver en lo que nos venden, ¿no? Entrar por las grietas que tiene la mente es conseguir el éxito, no. Está en saber cómo penetrar en esas grietas Efectivamente, digamos que, que el cerebro es la, la máquina más compleja del universo conocido. Y saber utilizarla, pues desde luego, es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, cierto es que cada día sabemos más. Entonces, saber cómo, cómo los seres humanos tomamos las decisiones, pues desde luego que nos puede ayudar en muchísimos momentos. Tenemos a un médico, a un neurólogo, está en el hospital de Puerta de Hierro. Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo ha sido? Muy duros, ¿no? Estos eh, días pasados. ¿Se está acabando? ¿La imagen que tenemos eh, es real? ¿Se está acabando ya eh, el pico de la pandemia? Sí, vamos a ver, el pico de la pandemia ya ya pasó, ya pasó hace no solo unos días, ya pasó hace unas semanas. Desde entonces está todo ya bastante más controlado. Y yo creo que mientras seamos conscientes y mientras la gente se sepa comportar, por decirlo así, yo creo que esto está casi, casi superado. Vamos a ver qué nos depara el futuro dentro de unos meses. No sabemos todavía muy bien la estacionalidad del virus, pero sí que podemos decir que a día de hoy, yo creo que lo, lo peor ha pasado. Ya veremos qué ocurre en el futuro, pero ahora mismo parece que lo peor ha pasado. Eh, una cosa en la mente, en el cerebro, eh, que seguía por emociones, eh, que seguía por razón... Eh, Hay dos cosas fundamentales, las emociones y la razón. Eh, para vender eh, hay que atacar las emociones, el sentimiento, ¿no? No la razón, hay que intentar que lo racional quede en un segundo plano. Bueno, realmente depende de cada tipo de decisión. Nosotros cuando evaluamos una toma de decisiones, comprar, vender, cualquier producto... Pues realmente tenemos tanto la razón como la emoción y las dos las tenemos que tener en cuenta. La razón es la que me va a decir si yo realmente necesito, no necesito ese producto y lo que me va a decir es hasta qué punto va a cubrir mis necesidades. La emoción va a ser todo lo demás, va a ser todo el marketing que lo rodea, va a ser el hecho de que yo compre un producto concreto porque mi primo o mi vecino lo compre o porque la persona que me lo está vendiendo pues me genera simpatía o confianza todas esas emociones van a envolver la decisión final y desde luego van a tener un peso enorme en mi decisión en comprar o vender el producto, que a veces va a ser esa emoción mucho más importante todavía que el peso que va a tener la razón si realmente yo necesito o no necesito comprar el producto. Cada vez más hay especialistas en neuromarketing, personas que están pues eso eh, teniendo una especialidad similar a la tuya como el neurólogo, pero... Eh, totalmente eh, volcado en intentar convencer a la gente a través de, de la publicidad. Eso por un lado. Y por otro, pues también hay muchísimos estudios, incluso que realizáis vosotros, en los que las empresas pues los aprovechan para intentar sacarle ahí ese juguito e intentar convencer al. ...al público, ¿cómo se puede llegar a, a intentar que no nos coman tanto a través de las imágenes... ...que nos convenzan y, y que intentamos que intentemos protegernos de alguna manera? Bueno, pues realmente lo que tenemos que intentar es ser más racionales... ...que muchas veces es difícil, muchas veces compramos un producto simplemente porque la estética que rodea el producto nos gusta, porque lo ha comprado el vecino y nosotros queríamos uno igual. Yo recomiendo tres cosas. Yo recomiendo tres cosas cada vez que queremos ser más racionales en la toma de las decisiones. Primero, tomarnos el tiempo que necesitemos para hacer ese proceso de decisión. O sea, indudablemente si yo me pienso realmente si necesito un producto si me lo pienso con calma realmente pues va a ser una decisión mucho más racional que si voy a un establecimiento simplemente me lo ofrecen y sobre la marcha ya lo compro eso es lo primero tiempo lo segundo la información Información sobre todo, información, me refiero a información útil, es decir, yo me tengo que comprar, pongamos, un teléfono móvil o invertir en un fondo de inversión, porque me da igual, o sea, al final es una decisión, pues saber realmente qué es lo que estoy haciendo, qué me ofrece ese producto, qué necesidades tengo que cubrir. O sea, sería la información. Y lo tercero, curiosamente, es tener alguna otra persona que me recomiende, pues para un fondo de inversión tener tu asesor o si te vas a comprar un producto concreto, un teléfono móvil, una televisión, pues oír la opinión de alguna persona externa a nuestra propia decisión. Y eso es así porque nosotros tenemos un vínculo emocional muy grande con nuestro dinero, Cada vez que tenemos que comprar, que tenemos que vender, para mí el dinero eh, significan muchas cosas, no solamente eh, muchos numeritos o unos pocos numeritos en la cuenta corriente. Para mí el dinero significa las vacaciones de mis hijos, la educación de mis hijos, significa mi calidad de vida a largo plazo, mi jubilación. O sea, ahí hay ahí muchas emociones volcadas sobre el dinero de uno mismo, que no tenemos con el dinero de los demás. Por eso, si nos dejamos aconsejar por alguna persona externa a nuestra decisión, pues desde luego va a ser mucho más productivo. Pero recomendaría esas tres, una persona, tiempo y e información. ¿Cómo podríamos dibujar lo que pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro, cuando eh, aparece algo que nos están vendiendo o que hemos eh, comprado, que hemos tomado la decisión de incorporarlo a nuestras eh, posesiones? Bueno, digamos que cada vez que nosotros nos tenemos que enfrentar a una decisión, y la decisión vale para todos, no solamente fenómenos de compra sino si queremos estar con una persona o no, si una persona nos cae bien, si queremos ser amigos de alguien a nivel de pareja, pues cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, nuestro cerebro tiene una serie de áreas, de zonas cerebrales, que se activan ante lo positivo de esa decisión, que es la que nosotros llamamos sistema de recompensa cerebral, con sus partes que se dedican a procesar las emociones y otras que se dedican a procesar la razón y luego tenemos una parte que ve los riesgos ve los costes, ve cuánto dinero vamos a perder en esa operación ve cuál es el riesgo realmente de lo que estamos haciendo, que se llama sistema de aversión a la pérdida entonces nuestro cerebro, nuestro cerebro funciona como un equilibrio por un lado tenemos sistema de recompensa cerebral por el otro lado tenemos sistema de aversión a la pérdida que estarían como luchando entre ellos si analizando toda la parte racional toda la parte emocional activamos más el sistema de recompensa cerebral, yo compro ese producto o tomo la decisión de si sí, cualquier cosa, y aquí incluyo todo, si estimulo más el sistema de aversión a la pérdida, pues directamente voy a decir que no quiero esa decisión. No voy a comprar un producto, no voy a invertir en un fondo de inversión, no voy a comprar acciones o no me voy a ir con determinada persona. Me vale para todo. En este libro, tú, en este trabajo, en este ensayo, en esta investigación, has explicado en algunas ocasiones que lo que ...se activan en el momento de tomar la decisión de comprar, de invertir, de lo que sea... ...de utilizar el dinero para algo... Eh, ...se activan el pensamiento límbico, eh, el sistema límbico y la amígdala... Eh, ...¿qué hacen? Eh, ¿qué, ¿qué son? Eh, ¿en dónde actúan? ¿sobre qué actúan? Sobre, precisamente sobre estos dos sistemas que hemos comentado... ...el sistema de recompensa cerebral, o sea, el que ve todo lo positivo de la toma de decisiones... ...ahí se encontrarían sobre todo una estructura que se llama corteza prefrontal que se encargaría de evaluar los riesgos, se encargaría de ver la parte racional de esa decisión y otra zona que se llama núcleo accumbens que ve las emociones y en el sistema de aversión a la pérdida fundamentalmente tenemos la amígdala. La amígdala cerebral es una zona que procesa los riesgos, es una zona que procesa la pérdida. Es decir, si yo, por ejemplo, me tengo que ir a comprar cualquier cosa, voy a un restaurante y voy a comprar un menú y en ese menú me le están vendiendo a 15 euros, esos 15 euros como son una pérdida para mí realmente, me están estimulando la amígdala cerebral. Y la estimulación de la amígdala cerebral duele. Es decir, nosotros tenemos las mismas zonas cerebrales que se nos activan y nos producen un dolor psicológico cuando yo pierdo una cantidad de dinero, que es la misma zona cerebral que se me activa y me produce un dolor físico cuando a mí me pegan, por ejemplo, un pisotón en el pie. Es la misma. O sea, perder el dinero, perder el dinero duele. Entonces, esa es una estructura fundamental, que si la activamos en exceso, lo que vamos a hacer es que no vamos a tomar la decisión o no vamos a comprar ese producto. Esto estoy si, indudablemente de forma muy resumida, luego es muchísimo más complejo, claro. ¿Y en el cerebro cuán, cómo podemos hacer que se detecten esas alertas, esos avisos? Por ejemplo, eh, ¿estamos visualizando o estamos leyendo algo Y es un mensaje en el cual, pues eh, ya la terminología mmm, es gente muy preparada y te, te están poniendo el caramelo, ¿no?, para que tú entres. No sé, ¿qué ciertas palabras claves, qué ciertos mensajes repetitivos nos puedes eh, decir, que nos pueda soltar esa alerta que, que nos diga, cuidado, que parece que es muy bonito?, pero tenemos que estar un poquito pendiente de, de que a lo mejor es un, un camelo o que nos están vendiendo gato por liebre pues eso desde luego no hay ningún truco para ello, para eso hay que estar muy bien formado y, y haber leído mucho sobre este tema, porque métodos de influenciarnos sesgos cerebrales hay muchísimos, o sea, simplemente si yo soy un, pongamos, un director del banco y le digo a una determinada persona que este fondo de inversión que yo le estoy ofreciendo pues lo tiene fulanito y menganito, estoy produciendo un sesgo cerebral que se llama efecto manada, que es la tendencia que nosotros tenemos de copiar a los demás, de hacer lo que otros hacen, y eso es lo que me va a llevar, esa me va emocionalmente a influenciar para que yo compre ese producto. Si simplemente digo que una persona famosa, conocida, está utilizando un determinado producto, eso se llama efecto halo y va a hacer que yo tienda a imitar a esa otra persona. Si me ponen, por ejemplo, colores en rojo, una exposición al rojo, no solamente la letra, sino de muchas formas distintas, yo voy a ser más impulsivo tomando las decisiones. Si os habéis dado cuenta, la mayor parte de las cadenas de comida rápida utilizan el color rojo, prácticamente uh -huh. todas, ¿no? Sí, sí, sí, Eso es sí. para que seamos más Porque impulsivos. Porque la mente también le da un significado a cada color. ¿Ah, para ser más rápidos ¿O sea, a la hora de consumir o cómo? Claro, vamos a ver, realmente cada color tiene una, una asociación con determinadas cosas, pero a nivel neurocientífico realmente los únicos colores que han demostrado que nos producen cambios en los patrones cerebrales son el rojo y el azul. El, el azul, por decirlo así, nos calmaría, haría que fuéramos más creativos, que nos podemos tomar más tiempo y el rojo lo que hace es que seamos más impulsivos pero también cometemos más errores o sea, somos menos racionales y aquí se han hecho estudios, por ejemplo, sabemos perfectamente que si tenemos que hacer un examen oral y el profesor Por Se ponen en este caso una chaqueta roja, los alumnos tienen que sacar menos resultados. Ese tipo de cosas se han estudiado. Y claro, en los restaurantes, por poner este ejemplo de que estábamos hablando, de comida rápida, si tú tienes una exposición al rojo, y ahí podemos pensar cada uno en nuestro restaurante casi favorito porque hay muchísimos, ¿no? tú tienes una gran exposición al rojo, vas a ser mucho más impulsivo, menos racional, no vas a valorar los riesgos de esa comida rápida y finalmente vas a terminar consumiendo más. Y esto es una más de las estrategias que utilizan las grandes cadenas, que todo esto se lo saben muy bien. La adrenalina, siempre lo decimos eh, cuando alguien se tira en, en paracaídas o lo que sea, es que esto es eh, adrenalina pura, pero en cuestiones económicas, ¿también la mente humana tiene aprecio por el riesgo económico? Aprecio por el riesgo puede, puede suponer placer en determinadas personas pero en, con, concretamente en el tema económico no hay tantas personas que disfruten arriesgando su dinero. Esto quizás se pueda ver más en algunos hobbies concretos y en, en sectores muy concretos. Hay gente que le gusta tirarse por un puente o hay gente que le gusta hacer montañismo con los riesgos que esto incluye, lógicamente. Y eso es porque ese tipo de, de aficiones, pues indudablemente libera adrenalina. Esa adrenalina está en relación con otros, otras sustancias que se llaman neurotransmisores cerebrales, como la dopamina, la serotonina, que finalmente nos van a una una sensación placer placer. Y hay gente que también le ocurre con el dinero. No tantísima gente, pero sí que hay un grupo de gente que le ocurre con el dinero, que le gusta, pues, por por ir ir bingo jugarse jugarse el dinero, ir ir la ruleta y y también le gusta jugarse los los en en y Y un un placer placer esa sensación sensación subir subir, los precios precios, indudablemente de ganar. Cuando pierden no mismos lo mismo, ¿no? Está claro. en españa hay cosas que jamás is that the bajarán de precio. Por ejemplo... El precio de los eh, pisos y la mente humana tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo nos enfrentamos a los precios eh, también? Bueno, nosotros los precios tenemos otros sesgos, como todos. A nosotros Nuestro cerebro lo que va creando son números a los que se suele aferrar, que este es un otro sesgo más. Eh, que se llama efecto de anclaje o sesgo de anclaje, que es que cuando nosotros vemos un precio concreto, el resto de precios, a partir de ahí, lo vamos a hacer en referencia al primero que hemos visto. Imaginemos que compremos que compramos un piso, pues no lo sé, vamos a poner por 100.000 euros, por hacer números redondos, y hemos comprado ese piso en esos 100.000 euros. Todo lo que veamos por encima de esos valores lo vamos a ver caro y todo lo que veamos por debajo lo vamos a ver barato. Entonces, si se produce una bajada en el precio de los pisos, nosotros vamos a tender a verlos como baratos y vamos a intentar aguantarnos lo máximo posible con el precio inicial por ese fenómeno que se ha producido en el que tú has fijado la referencia inicial. Y luego también por intentar evitar la pérdida. Nosotros, como decíamos antes, estimulando la amígdala cerebral Se nos va a producir dolor y esta estimulación de la amígdala se va a producir sobre todo en fenómenos de pérdida es decir que y esto nos podemos retrotraer a la crisis por ejemplo financiera del año 2008 en el que se produjo una gran bajada de los pisos ¿No? había gente que había comprado a pisos y casas a precios desorbitados había gente que había comprado a medio millón de euros el piso valía bastante menos y la gente prefería guardarse el piso con la idea de guardárselo 20 años y venderlo dentro de 20 años pero no perderle ni 5.000 euros siquiera y eso es para evitar esta sensación de pérdida de pérdida de dinero, pérdida económica que solamente creemos que se materializa cuando vendemos y claro, eh, evitamos esa pérdida pero estamos cometiendo grandes errores económicos ¿Y lo barato y lo caro tiene alguna influencia en la mente humana? Bueno, el barato y el caro realmente son cosas relativas. O sea, el barato y el caro, si nos vamos a sectores concretos como el petróleo, ahora mismo la gasolina ha bajado muchísimo y la podemos ver barato, pero si lo comparamos con hace diez años, pues a lo mejor está más caro. Conceptos de barato y caro tienen que ver con ese fenómeno que habíamos comentado antes, que es el fenómeno de anclaje. La referencia inicial que tú tienes en tu cerebro, y sobre eso que tú tienes en tu cerebro el resto de precios que te van dando puedan ser baratas o caras. Y ahora la gente que ha estado mucho en casa y ha estado confinada, pues claro, hay verdaderos adictos que se han enganchado, muchos a series y tal, pero a la teletienda... Y a la compra constante de Amazon, con la opción a que como si no te gusta lo puedes eh, devolver, entonces mmm, prácticamente era un día sí, otro también, un día sí, otro también, eh, ¿se vuelve la gente adicta a este tipo de, de cosas o, o, o cómo, qué mecanismo hay ahí en el cerebro que para que les enganche tanto?, Sí, vamos a ver, esto es un tema bastante complejo y además importante porque estamos viendo problemas eh, y cada vez más, ¿no? con estas impulsiones, eh, estas tendencias a la compra la compra impulsiva con, con todos los eh, problemas que esto acarrea. ¿no? Digamos que nosotros nuestro cerebro se mueve por recompensas. Las recompensas es todo lo que nos genera placer en el cerebro, incluyéndolo todo, ¿eh? incluyendo comida, bebida, tabaco, relaciones sexuales, drogas, dinero, lo que sea. Cada uno tiene sus propias recompensas y luego son las que van buscando. Al provocar un fenómeno de confinamiento, todo lo que son las recompensas, todo lo que estaba provocando ese placer en el cerebro, que finalmente es una liberación de dopamina en realidad, de un neurotransmisor lo que se está produciendo, hemos quitado a la gente toda esa gran cantidad de recompensas ¿qué es lo que ocurre? que la gente se tiene que buscar otras formas de liberar su dopamina en el cerebro para estar de alguna forma feliz y estando en casa hay pocas formas de liberar esa dopamina una de ellas es con las compras ...yo compro algo, es algo que me gusta... ...me genera dopamina en el cerebro... ...y eso me da una sensación de felicidad... ...uno se, vuelve, se puede volver adicto... ...a todo lo que le genera dopamina se vuelve adicto... ...entonces claro, estando tanto tiempo confinados en casa... ...que la única forma de generarnos placer a nosotros mismos... ...es darle a estos botoncitos de internet... ...comprar algo, hacer un gasto económico... ...y que me lo van a traer... ...eso me libera dopamina... ...pero todo lo que me libera dopamina... ...y me lo libera de forma regular... Yo me puedo volver adicto a ello. Entonces no me sorprende que ahora, en estos meses de confinamiento y que todavía no hemos recuperado la normalidad y nos queda todavía un tiempo, haya mucha gente que se vuelva adicta a estas compras, con todo el problema que trae, por supuesto. Las necesidades eh, no se crean, sino que están los eh, neurocientíficos y los neurólogos, ahí eh, lo habéis dicho, mucha cuestión. eh. Cuando, por ejemplo, se habla de eh, estar enganchado al mundo, eso ya existía. Lo que se ha puesto en la tecnología es eh, pues, eh, la posibilidad eh, de hacer eh, esa necesidad es algo real. Los neurocientíficos, eh, lo sabéis, eh, la mente humana ya tiene esas eh, necesidades antes de que la tecnología las eh, desarrolle, ¿no? Bueno, realmente no lo sabemos. o sea, Realmente no lo sabemos. Digamos que lo que tiene el cerebro es la necesidad de buscar placer. Y esas necesidades estaban ahí, indudablemente, por esa liberación, como decíamos, de dopamina. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la tecnología genera nuevas fórmulas de generar placer, placer cerebral, eh, cualquier forma realmente de, de suplir nuestras necesidades de cualquier forma distinta, cualquier forma que libere dopamina en el cerebro nos va a hacer que nos enganchemos a ello. Entonces, es un poco difícil responderle la pregunta si la necesidad ya estaba o se ha creado. Lo que sí que estaba, desde luego, en el cerebro era la necesidad de satisfacer esas recompensas. Si luego la tecnología nos permite satisfacerlas de otra forma diferente, como comprando por Amazon... Por ejemplo, pues indudablemente nuestro cerebro va a buscar esas recompensas y nos podemos volver adictos a esas recompensas. ¿Y qué, y qué opinas tú de estos nuevos estudios que está habiendo para intentar de alguna forma controlar ciertas partes del, del cerebro? Por ejemplo, incluso para ayuda de, de enfermedades, pero claro, con un mal uso para manipular un poco a la gente. Entonces, eh, estas opciones a que a través de ultrasonidos. Puedes coger y ayudar a, a reconducir o incluso a que tu mirada vaya hacia cierto sitio o a, a que tengas una conducta que la tengas que corregir. ¿Este tipo de, de, de terapias, tú les ves una viabilidad positiva? Vamos a ver, lo primero creo que hay que decir es que hay que quitar un poco de, de importancia a ese tema porque no están esas terapias tan desarrolladas. O sea, no podemos introducir un pensamiento en el cerebro a día de hoy o hacer que la persona piense de determinada forma. Eso, desde luego, no lo podemos hacer. O sea, que yo creo que la gente puede estar tranquila. Lo que sí que es cierto es que tenemos fórmulas para hacer que el cerebro funcione de forma diferente. Y yo no me iría a algo tan concreto que pueda ser el futuro como a través de corrientes eléctricas cambiar zonas cerebrales, simplemente con los fármacos O sea, nosotros sabemos, tenemos fármacos que hace que el cerebro funcione de forma diferente que hace que seamos más impulsivos más ansiosos, más tranquilos y vamos a inducir patrones de conducta que en condiciones normales no los tenemos ahí. hay fármacos con los que por ejemplo se ha llegado incluso a demostrar que si la gente los toma tiene mejores resultados a la hora de invertir sus ahorros. Y hay brokers que sabemos que toman, por ejemplo, Propranolol, que es un fármaco muy, muy, muy común, que se utiliza para muchísimas cosas, que les tranquiliza, toman decisiones más arriesgadas y a medio plazo ganan más dinero en bolsa. O sea, realmente estamos manipulando, si lo queremos decir, el cerebro. Muchas veces manipulamos lo que hace el cerebro, no de una forma consciente, sino que lo llamamos efecto secundario de algún fármaco. Pero es algo que está ahí y por supuesto que podríamos utilizarlo para influenciar a determinadas personas o para hacer que determinadas personas funcionen o trabajen o se comporten de forma distinta. Pedro Bermejo, neurólogo, conoce perfectamente los secretos del cerebro, de la mente humana, neurólogo en el hospital en Madrid, en Puerta de Hierro. Pedro, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo keeps like en onda cero la rosa de los vientos Materia Reservada 2.0 Mientras el 99,99% ,99 de la información viraba para el virus, eh, pasaban cosas, pasaban cosas como la que os vamos a contar esta noche. Nos situamos años 80, años 90, América, mucho espionaje, muchos agentes. Hacían cosas tremendas, terribles, y una de ellas fue la peor de todas. Aparecieron unos sacerdotes españoles muertos, asesinados. El juicio por ese tema ha comenzado hace unos días en Madrid. En materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Bruno Silvia. Hola, hola. Es que la información, aunque no ha tenido la relevancia del coronavirus, pero han seguido pasando cosas. Y esto ha pasado un poquito, hay muy poca información, pero sabemos algo por qué ha pasado. Ahora no, pero es que ahora mismo comenzó el pasado lunes un juicio, una vista para conocer algo más sobre lo que pasó en, en la muerte, en el asesinato del arzobispo de Yacuría. Sí, eh, es un acontecimiento, es un La hito. Y yo juría. Eso es, es un hito muy importante porque estamos hablando de justicia internacional, algo que apenas se da en, en nuestro mundo. ¿no? La Audiencia Nacional ha comenzado el juicio contra el coronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño, Inocente Montano que está acusado de participar en la decisión, diseño y, o ejecución del asesinato de cinco jesuitas españoles, que, eh, entre ellos y de Yacuría, que trabajaban en la Universidad Centroamericana, en la UCA, en 1989. Eh, han pasado 30 años, pero es uno de los acontecimientos históricos más graves eh, que ha habido, ¿no?, De, Yo tengo eh, de, de, un recuerdo de siendo muy jovencito, de ver esa imagen eh, terrible de Yaguría en el suelo del asesinato... Eso llegó a todo el mundo, fue noticia en todo el mundo. El asesinato de ese grupo de sacerdotes españoles que estaban, que era lo importante, su labor era cercana al pueblo, cercana a la gente. Y Yo creo que esa empatía que tenían con los necesitados hizo que también su muerte, su fallecimiento y su asesinato tuvieran mucha más repercusión. Sí, fíjate que yo he puesto, eh, como suelo anunciar el tema que, que vamos a tratar en La, en la Rosa... En, en Twitter y en Facebook, en, en Facebook me he dado cuenta que han puesto un, un cartel tapando la foto y se hemos tapado esta foto porque podría eh, mostrar contenido violento o gráfico y entonces deja que las personas puedan decidir si quieren verla o no. Y es una ¿Sí? foto de eh, cuatro de los eh, sacerdotes tirados en el jardín de, de su casa, ¿no? Es algo eh, tremendo, ¿no? Y fijaros que eh, es todavía más tremendo, a mí al menos me llama mucho la atención, ¿no? Que se le piden a Inocente Montano 150 años de cárcel, eh, de los cuales eh, son 30 años por cada uno de los cinco asesinatos. Pero no fueron cinco, fueron cinco españoles. Claro. Porque hubo además un jesuita eh, salvadoreño Y eh, también asesinaron a la cocinera y a su hija de 16 años y por estos asesinatos no se les pide, eh, no se le puede pedir nada porque la, como sabéis la, la justicia española solo tiene competencia para juzgar eh, el asesinato de, de españoles ¿no? a a mí, me gustaría, Pero aquello... a mí me gustaría que también como habéis iniciado el, con el asesinato ...pero que se comentaron... ...un poco los antecedentes... ...el por qué Yacuría... ...y por qué los jesuitas... Eh, ...pues eh, estaban... ...de algún modo... ...ejerciendo de intermediarios... ...si fue voluntario... Si, les, si, ...si se lo pidieron a ellos... ...que, que, lo, que lo hicieran... ...que intercedieran... ...por, pues por, sí, por sí, qué sí. fueron ellos el foco de la diana. Sí, sí Silvia... ...es un caso eh, excepcional... ...de esos que se producen... Eh, ...muy pocas veces... Y es que el presidente elegido, en la eh, hubo elecciones, el presidente elegido fue Alfredo eh, Cristiani, eh, que obtuvo más del 50% de los votos, teniendo en cuenta que eh, la, la guerrilla, el Frente farabundo Martí de Liberación Nacional, pidió que a la gente que no votara, pero salió él. Y entonces eh, de, decidió intentar conseguir la paz con la con la guerrilla. Bueno, Encontró un intermediario, había muchos, pero encontró un intermediario. Ese intermediario fue Ignacio Yacuría, que era el rector de la, de la universidad, al cual aceptaba el gobierno de Cristiani y al mismo tiempo aceptó la guerrilla. Es decir, las dos partes estaban de acuerdo en llegar a un acuerdo, en hablar, en buscar eh, eh, la paz, a través de Eyacuría. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que dentro de, de, de lo que era el gobierno en aquel momento había un, una parte importante de los militares que estaban en contra de que se llegara a un acuerdo. Eran militares de, eh, de una ideología de derecha radical que eh, consideraban que no se debía de ese acuerdo y que además entre otras cosas porque consideraban que Yacuría y los jesuitas que eh, pertenecían, que eh, militaban en la teología de la liberación, hacían que la iglesia fuera culpable de todas estas cosas y que habían conseguido que lo pues yo que sé, que eh, la gente del pueblo, incluso los militares jóvenes, que apoyaran el hecho de, de que se llegara a un acuerdo. es decir, que estamos En, en un gobierno que era de derechas, pero que quería llegar a un acuerdo con, con, con lo, los guerrilleros que, eh, que eran comunistas, y ellos lo que pretendieron con esta matanza fue evitar que los intermediarios consiguieran llegar a la paz, ¿no? sí. Además, lo he comentado, pero conviene bien recordarlo, esto no pasaba solo en El Salvador. Eh, años 70, 80, 90, América se convirtió en un campo de batalla en los servicios de inteligencia o gente mandada por ellos, bueno, todo el, eh, el mundo del, de la defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Estados Unidos intervenían de alguna forma, de forma oculta, pero intervenían en América y lo has contado tú en muchas ocasiones aquí. Sí, sí, era la, la permanente guerra fría que había entre Estados Unidos y Rusia la que eh, movía el, el mundo, ¿no? Eso es el importante mundo. saberlo porque eh, suena muy lejos sea de Rusia, la URSS, Estados Unidos, sí, sea, URSS, pero eh, uno de sus lugares en de batalla fue América, América del sí. Sur y Centroamérica. Sí, eh, eh, Rusia... En, en, cada, en cada sitio donde eh, había eh, una lucha ideológica, rápidamente los dos países intentaban posicionarse. ¿no? Si surgía un movimiento de izquierdas, un movimiento comunista, Rusia les apoyaba. E inmediatamente Estados Unidos trataba de evitar que llegaran al poder. Y entonces lo que hacía era apoyar a los militares para que evitaran eh, que el país se convirtiera en comunista. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo hacían eh, invirtiendo dinero en, en, ese, en esos ejércitos y además formándoles en algunas de esas academias que ya hemos hablado en La Rosa en algunas ocasiones que les inculcaban eh, la lucha contra la insurgencia, las torturas eh, que, se tenia, que tenían que llevar eh, a cabo. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, Pues por ejemplo, el, el, el escuadrón que mató a, a los eh, jesuitas y a, y a la gente que trabajaba allí, era un batallón que se llamaba Atlas CTL, que era un comando que, eh, cuyos mandos habían sido entrenados en Estados Unidos y que eh, estaban en esa lucha contra la insurgencia. ¿no? Y fijaros que cuando se produce el 16 de noviembre de 1989, se produce en los hechos es que, que van a, a la universidad y, y, y matan a, eh, cruelmente a los seis jesuitas y a las dos eh, eh, mujeres, una, una niña, bueno, pues eh, lo que hacen es dejar señales y pruebas falsas para que pareciera que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla eh, insurgente. ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos todo aquel que no estaba con ellos Eh, estaba con los comunistas, y entonces ellos consideraban que eh, la UCA, la Universidad Centroamericana, era un refugio de comunistas, y vamos a hablar de, de un personaje que es importante en toda esta historia: es Inocente Montano. Sí, Inocente Montano es eh, al, al que se está juzgando. Él eh, es el responsable único de todo lo que pasó, no es uno de los responsables porque Inocente Montano era uno de los líderes de un grupo que se llamaba La Tandona que eh, se llamaba así a, a una promoción de oficiales de 1966 que eran ultraderechistas y que por un sistema de ascensos que había en aquel momento en El Salvador pues todos habían ascendido y estaban en los puestos claves del eh, ejército no y entonces estos eran eh, querían acabar como fuera con, con la, la guerrilla. Entonces eh, Montano fue uno de los que participó el, el día antes de la matanza en una reunión en la cual, eh, según parece, un coronel dio la orden de acabar con, con los, eh, eh, los jesuitas. Montano, a diferencia de los demás eh, participantes, Eh, abandonó el país y se fue a vivir a, años después a Estados Unidos lo que pasa es que esto se le volvió en la contra, porque claro, cuando en España se abrió todo el proceso para hacer justicia contra los, los eh, españoles para hacer justicia con esos españoles asesinados que eso lo permite la justicia bueno, pues eh, pidieron la extradición a Estados Unidos Estados Unidos en contra de lo que <ríe> de lo que pudiera parecer eh, inicialmente se negó y hubo una pelea judicial que, de, que duró más de dos años hasta conseguir que no se extraditaran a, eh, a Montano con lo cual Montano eh, está ahora en, en, en el juicio mmm, aunque ya digo porque Montano pertenecía a un grupo de paramilitares ¿no? ese grupo de paramilitares pues Le llamo paramilitares para, para distinguir su función de militar a la función que hacían, que era ejecutar civiles, desapariciones forzosas, vamos eh, provocar un estado de terror intentando que eh, ese miedo a morir en cualquier momento hiciera que la guerrilla dejara de, eh, de, eh, de luchar. Y eso fue lo que les llevó a... A asesinar a Yacuría, a Ignacio Martín Baró, a Segundo Montes, a José Ramón, Juan Ramón Moreno, a Amando López, a, a, a los españoles que, que eran misioneros y que estaban allí intentando defender la la, la, la paz, ¿no? y, y, y también os quiero decir una cosa eh, hay quien dice bueno es que estos teología de la liberación eran Eh, eran comunistas también, ¿no? Bueno, nada más alejado de la realidad, ¿no? Pero, y, eh, pero es que nadie de hecho... se merece ser ejecutado. No, no, pero pero digo o... porque, porque oh. en 1990 eh, se les concedió el premio mm, a los mártires de la UCA, ah, se les ¿verdad? concedió el premio Príncipe mm. de, Astura, de Asturias de la Comunicación y Humanidades y se dijo en el texto justificativo por su denodada defensa de la libertad y el diálogo claro. supremos valores en cuya defensa dieron heroico testimonio eh, eh, en El Salvador ¿no? Quiero decir esto se dice desde España porque en realidad eh, aunque tratemos de recubrirlos de, de esto en realidad lo que ellos hacían era pues entregar su vida no puede, digo que digo, no se puede transformar la historia eh, por cierto ¿qué, ¿qué dijo Montano qué ha dicho Montano en la Audiencia Nacional Pues, bueno, pues eh, lo que ha dicho, bueno, primero que él no hizo nada, ¿no? que él no tenía nada que ver, pero luego, a, eh, después de, de, lógicamente, hacer su defensa, a la cual tiene derecho, incluso, aunque sea mentira, tiene derecho a defenderse, sí. decían que, eh, que en aquel momento sospechaban que la UCA, que los eh, españoles, eh, que en la universidad guardaban armamento y munición, que se usaba como almacén, Eh, y que, de alguna forma, que habían ido lo, los soldados que fueron para eh, porque sospechaban que ahí había un grupo de guerrilleros eh, metidos, pero que en ningún momento había intención de matarles. O sea, Mando, que, la uni, que la universidad era una guarida, de un nido de comunistas, ¿no? Más o menos. Sí, sí, y que estaban ahí, ¿no? Eh, cuando fijaros que por eso os he puesto el detalle de que cuando fueron lo, el, el comando. Eh, simularon que los había matado la, la, la guerrilla o sea que era algo que estaba claro que era premeditado que no es que de repente se equivocaran ¿no? sino que estaba eh, premeditado eh, so, solo quiero comentaros una, un detalle entre ellos um, estaba uno de los que murió fue ignacio martín baró ignacio martín baró es eh, era tío de, de carlos baró que fue que murió años después en En Irak, en la historia que os he contado, que cuento en destrucción masiva, ¿Ah, sí? fue uno de los espías españoles que eh, murió entregando su vida por también por sus ideales. ¿no? Una familia, fijaros, que coincide en la familia. Coincidió un tercero que fue eh, eh, otro tío que fue también asesinado por ETA. Es decir, es una familia Folia. de gente... de, eh, de Que, eh, con, con ideales y con valores al margen de. de o sea, uno, de las uno en Irak, ¿no? otro en El Salvador y otro en eh, Poreta. Y, y otro eh, eh, asesinado por ETA, ¿no? Es decir, lo digo un poco como demostración de que a veces simplemente tienes unos valores y los defiendes Exacto, hasta, hasta, claro. hasta el final, ¿no? y Fíjate, no conocíamos eh, esta historia, esta ligazón entre uno de los asesinados y otra de las personas también asesinadas en Irak. Pertenecían a la misma familia, eran españoles, uno era espía, uno era sacerdote. Por cierto que eh, contra la iglesia hubo muchos, muchas acciones de los servicios de inteligencia, de los militares, de lo que sea... Eh, pero muchas acciones en América contra la Iglesia. La Iglesia también ha sido perseguida y algunos miembros de la Iglesia por los servicios de inteligencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto, esto ha, pasado, ha pasado a lo largo de toda la, la, la historia, ¿no? Os recuerdo uh, que en, en la España de Franco uh, hubo una persecución de un montón, de, de, de un sector de la Iglesia que se oponía y que estaba con... con con los pobres no aquí pasa de alguna forma eh, lo mismo no es decir que que estos lo que estaban ahí era intentando eh, conseguir la paz es decir es que es que era absolutamente absolu estaba absolutamente demostrado es decir no había más que, que eso no hay una carta que eh, yo he encontrado que manda ella Curía Una, unas semanas antes, que estaba en España y desde España antes de ir a El Salvador y poco después le mataron, manda un, u, una carta precisamente al ministro de la presidencia del Salvador en el que en que dice textualmente «Estoy abrumado por el hecho terrorista. Estoy dispuesto a trabajar por la promoción de los derechos humanos. Quisiera apoyar todo esfuerzo razonable para que prosiga el diálogo-negociación de la manera más efectiva posible». Este juicio es en la Audiencia Nacional en España. Eh, ¿Dónde está la justicia de El Salvador? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues eh, esto es um, verdaderamente preocupante, ¿no? En, en 1991 eh, fue juzgado y condenado a 30 años de prisión Guillermo Benavides, que fue el que, digamos, dio la orden eh, directa al, al comando para que, Eh, ...mataran a los religiosos... ...hasta ahí todo bien... ...sin embargo... ...en 1993... ...eh... ...hubo una... ...una ley de... de amnistía... ...y... Eh, ...salió en... ...en... ...libertad... ¡Qué Jesús. bien! Hubo, ...no llegó a estar... ...tres años... ...es verdad también... ...que los jesuitas... ...con el apoyo... ...de fuerzas internacionales... ...de países... ...consiguieron... ...que el Constitucional del de Salvador... Eh, la, eh, anulara esa ley. ¿Eso qué hizo? Bueno, pues que el máximo responsable, eh, Guillermo Benavides, pasara un año más en, en, en prisión, en 2016, ¿no? Bueno, eh, según la compañía de Jesús, dice la compañía de Jesús que la protección del Estado salvadoreño a los militares que cometieron este crimen se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y las dificultades para que se hiciera el juicio en España demuestra que a día de hoy se sigue haciendo. ¿no? Año 1989, cuando pasó todo esto, haciendo memoria, uno sabe que entre 1980 y 88 estuvo en el poder en Estados Unidos Ronald Reagan, que le sustituyó George Bush padre. ¿Qué pasaba entonces? Porque se apoyaron algunos movimientos en América... Sí, Ronald Reagan era eh, uno de los fervientes eh, enemigos en, de, de los comunistas y bueno, pues en aquel momento de, daba 30 millones de dólares al mes para eh, eh, los asesores, para la formación de batallones, ellos le llamaban de contrainteligencia y se dedicaban a formar, como os he dicho, eh, en sus propias instalaciones en Estados Unidos, A, a los cabecillas de, de todo esto ¿no? um, yo solamente os puedo decir que Eliot Abrams que ahora es el, ahora mismo es el enviado especial de Trump para Venezuela uh -huh. ya que, que da mucho que hablar en ese tema, pero bueno en los, en, en, durante la guerra de El Salvador era el subsecretario de Estado atención, para derechos humanos y asuntos humanitarios bueno, pues el subsecretario de Estado para derechos humanos y asuntos humanitarios de Estados Unidos, descartó las denuncias de los crímenes de la dictadura del de Salvador y dijo que eran propaganda comunista. Oye, Joder. ¿y el, el grupo de jesuitas se pudo llegar a, me imagino que lo intentaron, no sé si se llegó a demostrar o encontrar alguna prueba, de algún tipo de, de alguno de sus miembros de implicación política en ideología comunista? No, no. Ellos lo que eran era la teología de la liberación y ellos contaban con el, en aquel momento con el apoyo de la Iglesia. como no iban a contar con el apoyo de la Iglesia si contaban con el apoyo del gobierno del Salvador para llevar a cabo la, la, la intermediación en una negociación que consiguiera la paz entre el Estado del Salvador y la guerrilla? quiero decir, que es que eh, no había esto. Es decir, Eh, cuando, eh, cuando les matan Cristiani eh, abre una investigación y participa la policía española eh, participa la policía inglesa eh, eh, para buscar quiénes son los responsables de de, de este asesinato ¿no? por lo tanto digamos que en este caso concreto estaba eh, esas gestiones contaban con no iban en contra del gobierno es decir no es que dijeran que ellos representaban a la guerrilla no, no, eran los intermediarios para llegar a acuerdos, por lo tanto todas esas cosas, en este caso concreto son falsas Por eso a veces hay que tirar de la manta Hoy Fernando Rueda, aquí en Tirar de la Manta nos cuenta la historia de un espía un espía que va a ser ajusticiado en Irán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 Gracias, Segunda Cero, y después eh, continuamos, eh, vamos a saber qué está pasando por aquí, por España, por el mundo, y después eh, seguimos hoy hasta las 4 de la madrugada La Rosa de los Ventos. Onda cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la rosa de los vientos, son las dos y seis minutos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Recordar que tenemos un hashtag, una etiqueta en Twitter, almodía Rosa Vientos. Hemos escuchado las noticias ahora mismo cómo se está complicando la situación en Estados Unidos. Ha dimitido la jefa de la policía en Atlanta por la muerte de ese ciudadano negro en Atlanta en un aparcamiento. Bueno, una historia que esperemos, esperemos y deseemos que no vaya a mayores. muchas cosas en este nuevo tramo de la Rosa de los Ventos que comienza ahora mismo y que ahora mismo os va a dar nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche pistas que nos dicen pues mira, nos dicen que es un poeta que además se dedicó al mundo de la canción y que se dejó influir por otros poetas muy reconocidos pero, ¿quién es nuestro personaje oculto Si frustrado por no triunfar como escritor se convirtió en cantautor, las opciones que os damos son Bot Dylan, Leonard Cohen o Joaquín Sabina. Ya sabéis que tenéis dos vías de comunicación por correo electrónico en rosa.vientos.es... vientos o hacerlo vía twitter con almohadilla rosavientos. Decidnos si Dylan Cohen o Sabina es vuestra opción. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un privilegio, un regalito, de un detalle del programa de La Rosa de los Vientos para siempre. Así que nada, mucha suerte. Y ahora, atención a lo que os vamos a contar, profecías científicas en el círculo secreto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Abrimos en la revista Nature, año 2010. Han pasado 10 años en una revista científica, se publican una serie de profecías. De origen científico, claro.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 Un guiño republicano digamos en en el parque no hay una referencia a las repúblicas eh, las repúblicas sudamericanas y bueno todos estos elementos y muchos más que hay detalles que se pueden interpretar como eh una como como que plasmó parte de ese conocimiento masónico que del que él era afiliado.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 de los vientos en Onda Cero. Un poco más, en dos minutos, en noticias en Onda Cero, os contamos toda la actualidad continuamos una hora más en La Rosa de los Ventos continuamos con muchos y variados temas continuamos con La Cara B os hablamos de noticias falsas de rumores, de bulos de nuevas y modernas leyendas urbanas también hablamos en El Callejón con José Manuel Esquivano de bichos bichos que amenazan a la humanidad que han sobre eso por supuesto y también señales del fin del mundo con Javier Sevillano Os recordamos en la página web onda onda0.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos ahí tenéis cada uno de los programas enteros completos y si queréis cada una de las entrevistas y cada una de las secciones Amigos, contamos eh, que desde hoy y todos los fines de semana volvemos al horario de siempre, vuelve la normalidad, los sábados estamos con vosotros entre la una y las 4 de la madrugada, los domingos a partir de la una y media de la madrugada, aunque mañana estamos todavía hasta las cuatro y media. Lo Me dicho, la actualidad segunda cero y después eh, continuamos, queda casi una hora en la rosa de acero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa hasta las 4 con vosotros, antes de ir con los contenidos de esta última hora de programa, resolvemos el concurso, el ganador y la solución nos lo cuenta Silvia Casasola Bueno, habéis participado mucho y además pues ha habido un poco de todo Cada uno ha optado por diferentes poetas Por ejemplo, Bob Dylan Bueno, pues Bob Dylan es un poeta, está clarísimo Y es también un músico mundialmente conocido Que tiene pues sus pequeñas rarezas de vez en cuando Como dice, pues en 2016 me dan el premio Nobel de Literatura Pues como que no, me, me apetece, me tengo la agenda muy ocupada Y no, no tengo hueco para, para asistir a recoger el premio Sabina, Nuestro querido Joaquín Sabina, pues también es un gran poeta y él pues compagina muchísimas actividades, como la publicación de algún que otro libro con sus esperados conciertos. Y desde La Rosa de los Vientos, pues le mandamos muchísimo ánimo para que vuelva a los escenarios ya totalmente recuperado y con unas ganas locas de demostrar todo lo que vale. Pero el protagonista de esta noche es... Leon Arco en falleció en 2016 y sigue siendo un referente para muchos cantantes y poetas de cualquier parte del mundo y uno de sus primeros éxitos es el que estamos escuchando es The Party 100 bueno, pues esta canción está considerada por muchos una canción original compuesta por él Pero no es así. La canción es original del compositor francés Emmanuel d'Astier, quien la escribió para animar a las tropas aliadas y sobre todo a la población francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y además, él lo que hizo fue poner letra a una música, un tema original de Anna Marley. Bueno, pues muchos años después Leonard la recuperaría y le dio su toque personal y bueno, pues claro, él al darle ese toque, pues creó un tema tan fantástico que lo catapultó a la fama Bueno, pues Leonard Cohen siempre, siempre, siempre fue un gran admirador de la guitarra española, o sea, de temas muy españoles y también del poeta Federico García Lorca y por eso, pues él intentó durante Un, durante un tiempo bastante prolongado escribir dedicarse solamente a la escritura pero como no le funcionó pues dijo bueno pues lo voy a dedicar también a ser cantautor y al final pues pudo hacer las dos cosas una vez que ya tuvo éxito con la música pues también empezó a, a tener éxito con la escritura bueno pues España también supo valorar su maestría otorgándole el premio Príncipe de Asturias en 2011 y ya nos hacemos esperar más ¿Quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha participado en Twitter... ...y es Cristóbal... ...y tiene de avatar... ...arroba o de Nico de lo que queráis... ...arroba like los sax. ...así que eh, Cristóbal... ...muchísimas enhorabuenas... ...y mándanos a rosa.vientos... ...arroba onda 0 .es, ...tu dirección... ...y te llegará un detalle del programa... ...así que pues nada... Ya los prepararás muy prontito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 diciéndonos que a través de esas vacunas nos van a implementar una tecnología, un chip con tecnología 5G que permitiría a los gobiernos o a los dueños de esa tecnología controlar nuestra salud e incluso decidir sobre nuestra salud y sobre nuestra vida con control remoto, algo que todavía esto es pues, ciencia ficción. Y también están activando teorías en las que se supone que, que hay mecenas o multimillonarios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 ...del escribano. Y como siempre, así en la rosa de los vientos, ...como siempre con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Fíjate, fíjate ayer estaba paseando por el centro de Madrid... Eh, ...cerquita sí. de la Plaza España... ...en el momento en el que se abría por primera vez... En mucho Ajá. tiempo uno de los cines, se está volviendo el mundo del cine, sí. muy poquito a poco con eh, muchas restricciones de aforo, pero claro. el mundo del cine ha luchado muchísimo porque hay mucha gente en España que depende del mundo del cine y que el mundo del cine vuelva a ser lo que era, ¿no? Efectivamente, efectivamente ese es el deseo de todos, que el mundo del cine vuelva a ser lo que era y es verdad, se están dando los, los primeritos pasos, ¿no? En Madrid empiezan a abrir tímidamente algunas salas Eh, eh, suponemos que con las películas que estaban en exhibición en, en el momento en que se cerraron, porque estrenos estrenos, estrenos, todavía se van anunciando, pero todavía yo creo que no hay en otros sitios donde las fases van más deprisa y donde está se ya se un pasito de la normalidad me imagino que también se están abriendo ya las salas poco a poco, primero con esa condición de un aforo reducido, eso es, eh, es complicado, ya lo, lo hemos explicado más de una vez, verdad, las salas no pueden realmente soportar una apertura con un tercio de la taquilla porque eso no es rentable, pero bueno como sí, poco sobre poco, todo porque en el 95% de las sesiones no hay un tercio pero viven ¿no? gracias a ese 5% de las sesiones que sí hay más de un tercio de entrada exactamente, Va, vamos a pensar pues que una tarde de martes a la sesión de las 5 da igual no, el, no porque no, importa, no, claro. casi nunca hay eh, muchos espectadores ¿verdad? pero claro, luego llega el jueves noche, el viernes por supuesto, o sea, de domingo y realmente las salas se pueden llenar y ahí es donde está bueno pues el fallo de esta eh, apertura a, al ralentí, pero yo creo que como poco a poco se va avanzando en esto que se llama la desescalada, verdad, uh -huh. pues de aquí a unas pocas semanas me parece podemos tener los cines con un rendimiento ya satisfactorio y podrán llegar no solo las películas que se estaban viendo sino las nuevas, el otro día conté en una revista especializada ciento y pico estrenos esperando, esperando para eh, levantar el telón y ponerse en la pantalla, bueno, ciento y pico tampoco son tantos, ya sabemos que en un año se estrenan 500, ¿verdad? Pero bueno, para empezar verdad, y con lo que queda de este eh, tremendo 2020 yo creo que la cosa está bastante bien Y el mundo del cine también necesita de los críticos, de la gente que cuenta la información, y eso quiere decir que las productoras, las agencias de comunicación todos informen a los críticos de lo que se está haciendo de lo que se va a estrenar, que den información que pasen los datos porque esto es una La gran hebra con muchos eh, pies eh. bueno pues uno de ellos y muy importante es eh, los críticos que son los que nos dan información a los medios y los que dan la información de lo que está pasando a la gente es importante porque el mundo del cine no solamente es Spielberg es mucho más ¿eh? Sí, Bruno, te agradezco muchísimo que digas esto, porque es verdad, es verdad, los informadores, pues estamos también a dos velas, ¿verdad? Nos tienen que llegar esos pases de prensa para poder ir a ver las películas, o esos eh, visionados que nos mandan eh, a casa también algunas de las distribuidoras, bueno, para poder, poder anticipar, como hacemos siempre, llevamos tantos años, ¿verdad? Anticipar un poco la información para tener a los espectadores verdaderamente también al tanto informados de lo que se acaba de estrenar y de lo que se va a estrenar, ¿no? De manera que sí, sí, hombre, el mundo del periodismo, en, en la cultura y en todo lo demás, pues estamos a la expectativa de verdaderamente a ver cómo se produce ya el final de esta de esta situación tan tremenda. En estas últimas semanas hemos hablado contigo de superhéroes, de malos, de malísimos, sí. de personajes importantes en el mundo del cine. Algunos no son humanos, algunos son todavía más eh, terribles, son bichos en esta ocasión no tan pequeñitos como el coronavirus, bichos eh, gigantescos eh, que han estado y que han sido parte del mundo del cine, pero seguramente lo que hacen es eh, tocar una fibra que está en el inconsciente colectivo, ¿no? efectivamente, películas de monstruos, de bichos de bicharracos que algunas veces por culpa nuestra y otras pues no se sabe por qué, pues están ahí amenazando a los pobres seres humanos que tenemos que soportar este tipo de cosas ¿no? sí, sí, bichos, bichos, monstruos películas de como es del año 1954 la humanidad en peligro I tell you gentlemen, science has agreed unless something is done and done quickly, man as the dominant species of life on earth would be extinct within a year. Han pasado casi casi José Manuel 70 años <risa> <risa> de <risa> esta <risa> película <risa> la humanidad <risa> en peligro desde entonces <risa> hasta ahora por lo menos. Pues efectivamente, bueno, se estrenó aquí en España en el 62, yo recuerdo que la vi de Chabalote y pasé un miedo tremebundo, ¿no? La peli de Gordon Douglas yo creo que un absoluto clásico, fíjate, de, de las películas de terror y de, y de ciencia ficción de alguna manera, ¿no? Un blanco y negro espectacular, una banda sonora fantástica, como acabamos de oír bueno, en el reparto están Chris Drake Sandy Denzel, Mary Alan Hawkinson hoy son actores y actrices prácticamente olvidados, ¿no? Pero la historia la historia es tremenda, bueno, pues después de la Segunda Guerra La mundial parece que los americanos, claro, eh, empezaron a estudiar eh, qué habría que hacer por si se repetía el conflicto. Entre otras cosas, pues desarrollaban bombas nucleares, bombas atómicas que fueran capaces de acabar con el enemigo en 10 minutos. ¿no? Hacen un experimento en el año 45, según la película, ¿no? en el desierto allá en, en Nuevo México, y en, bueno, está ya la bomba y tal, pero resulta que entre otras consecuencias pues produce un efecto por el cual las hormigas, esos bichitos, pues se, se vuelven en monstruos grandísimos, gigantes, que además, como tienen mucha hambre, se comen todo lo que pillan, incluidos los seres humanos. ¿no? Bueno, hay una gente del FBI, este eh, protagonista eh, que hace eh, Robert Graham ...que con otro eh, agente de policía... ...que han visto a los insectos... ...pues dan la voz de alarma... ...tratan de llegar al fondo del asunto... ...y allí aparecen los científicos... ¿no? ...el doctor y la doctora Medford... ...que explican eh, a los agentes... ...qué es lo que está pasando... ...que ha habido una explosión nuclear... ...y que esa radioactividad... ...no solo no ha acabado con los insectos... ...tantas veces se ha dicho eso, ¿verdad?... ...que algunos insectos serían los últimos pobladores... ...de sí. la Tierra, ¿no?... ...sino que los ha convertido en monstruos terribles... ...bueno, hay un ataque... Eh, de, ...de estas hormigas gigantes... A algunos de los efectos que, eh, claro, todavía hoy nos hacen reír, ¿no? De hace efectivamente 80 años, como tú dices, ¿verdad? Eh, pues son efectos mecánicos, efectos de imagen y tal, pero realmente todo da muchísimo miedo porque cada vez que una hormiga de estas, y mucho más cuando las hormigas, eh, las hormigas reina ¿no? Eh, se van trasladando y van produciendo más bichos constantemente Bueno, es una plaga espantosa En el fondo, lo que la película nos cuenta es lo que hoy ya sabemos, que hay que tener mucho cuidado con las barbaridades que hacemos en la naturaleza, porque luego la naturaleza puede ser que trate de vengarse de las personas y ahora vamos a hablar de una película un auténtico icono es, no solamente es un clásico es una imagen importantísima en la historia de la humanidad estamos hablando, nos sé, tenemos que remontar ha habido diversas inversiones pero sí. la importante, nos tenemos que remontar a 1933 la película es Nueva York, los cielos King Kong Chains will ever hold that. We'll give him more than Chains. He's always been king of his world, but we'll teach him fear. We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. Why, in a few months, it'll be up in lights on Broadway. Come, the eighth wonder of the world. ¡Qué película, José Manuel! Bueno, ¡Qué momento, bueno, bueno, qué imágenes! Sí. Eh, bueno. Es una de las grandes de la historia del cine y sí que no estamos exagerando, ¿eh? No, no, claro que no. no. Este primer King Kong, que es el que a mí casi casi me gusta más, es, como tú has dicho muy bien, es del año 33. Luego ha habido, sobre todo ya en este siglo XXI, en el 2005, en el, en el 17 y también... Eh, siglo pasado, en el año 76 y en el 87, versiones de King Kong para todos los gustos. Esta es la primera, la de Marian Cooper, eh, con Fry Ury de protagonista, con Robert Armstrong, con Bruce Cabot, hay un par de imágenes realmente inolvidables en esta película. Una es, por supuesto, la imagen final en la que King Kong, en lo alto del Empire State, con la joven Anne Darrow en las manos, es atacado por los aviones, se resiste como puede hasta que es abatido, ¿no? La otra imagen tremebunda es cuando King Cole tiene a la muchacha en la mano, abre la mano y le va quitando la ropa como si pedara una fruta o algo así. Es una imagen tremenda. Bueno, ni siquiera las las, las mejores como Jessica Lange, eh, actriz que lo no he después, han conseguido eh, emular a estas imágenes de Firefly. La pobre pero la verdad, pasaba un miedo espantoso y hay que pensar cómo eran también aquellos efectos del año 33, ¿no? Pues una mano... Eh, naturalmente hecha en, en el taller, peluda, que se movía eh, mediante poleas los deditos y la muchacha allí su vida ¿no? La historia es la de siempre, la del año 33 es la primera. ¿no? Hay un equipo de decide que tratan de hacer una película en Isla Calavera porque eh, tienen idea de que allí hay un eh, monstruo, posiblemente un simio gigantesco, como efectivamente es. ¿no? Cuando el equipo eh, decide, llegan a la isla, allí se encuentran con unos indígenas bastante desaprensivos, porque lo que hacen es eh, darle a la fiera... Eh, algunas mujeres de vez en cuando para que se calme. Claro, esta chica, andarrow Darrow, eh, que quiere ser actriz, les gusta mucho más, entonces la raptan y se la llevan eh, al, al monstruo. Ahí se desenreda eh, pues todo el, el, el nudo tremendo de la película. ¿no? El, el director que quiere hacer la película, este eh, Carl Denham, y el segundo de a bordo, del que se ha enamorado eh, la actriz Jack Driscoll, van al rescate, consiguen rescatar a la muchacha y además coger preso a Tinker y se lo llevan a medio a Estados Unidos y en Nueva York es exhibido como una feria de, de, de, para, para los espectadores, como una instalación de circo prácticamente, sabemos de sobra la historia ¿no? King Kong se escapa, agarra a la chica se sube a lo alto de la Empire State y allí muere y allí termina la película ¿no? y dicen al final esto es el final de la bestia la han matado los aviones dicen, no, a la bestia la ha matado la bella el mito de la bella y la bestia sí. una vez más la verdad es que esas escenas bueno, yo si tuviéramos que elegir y pensar en una escena importante en la historia del cine es posible que Marcáramos esta, eh, eh sí, porque sí, yo hombre. creo que hay dos o tres y esta está entre las más importantes. Y además la del año 33. Sí, ¿no? sí, sí, es sí, sí. la original. Y otro sí. King Kong, hombre, que ha habido naturalmente, además han hecho ya King Kongs de, de todo tipo, ¿verdad? Eh, pero mmm, y con efectos especiales mucho mejores, todo lo que se quiera, ¿no? Pero realmente esta imagen del de King Kong agarrado allá a la cúpula ya del Empire State y los aviones pasando y disparándole, bueno, al fantástico. 81 años después de King Kong, llegó otra bestia que también va a estar en la historia. Otro monstruo que va a estar en la historia. Él es, 81 años después, en 2014, God Zira. Quiero hablar con quien esté armando. ¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? Mienten. No ha sido un tal ni un tifón. Lo que pasa es que nos están ocultando algo. Algo que nos va a hacer retroceder a la edad de piedra. Solo han pasado seis años, eh, pero José Manuel ya podemos eh, decir evidentemente no va a ser el fenómeno de King Kong, que, que es uno de los clásicos de la historia del cine, pero que en esa historia va a estar también las imágenes van a estar siempre ahí grabadas, en el éter, en el consciente colectivo sí. de esta película, eh, es quizá el último gran monstruo del cine ¿no? Sí, es verdad, es verdad, yo creo que efectivamente no puede con, con el mito de King Kong, ¿verdad? Aunque Godzilla es un personaje relativamente parecido, pero mira, lo ha intentado, ¿eh? este tre que acabamos de escuchar es como tú decías del 2014, la película que hizo Gareth Edwards con Aaron Taylor-Johnson, con Brian Cranston con Ken Batanabe pero la verdad es que Godzilla nació en el año 54 en la película japonesa de Ishiro Honda y después Japón ha hecho aproximadamente 30 películas más con Godzilla. Y, por supuesto, los americanos y el resto de la cinematografía ha hecho versiones de Godzilla en el año 98, en el 2004, en el 2016, en el 2019, incluso eh, en el 62. Y en este 2020 puede que se estrene versiones de Godzilla contra King Kong, que realmente ya es lo que le faltaba al imaginario de estos dos seres monstruosos. ¿no? Bueno, esta del año 14 a mí me llama la atención, me parece que en estas últimas es un poquito la más interesante ¿no? eh, sucede un poquito antes que la película del 98 la que hizo Roland Emmerich, que de alguna manera quizá es la más espectacular, aunque esta del 14 tampoco le va a la zaga ¿no? bueno, esta película lo que explora es los orígenes del monstruo, ¿no? el, este Godzilla parece que en japonés Godzilla significa algo así como el gorila ballena o la ballena gorila, ¿no? bueno el protagonista es Brian Cranston, como decía el famoso eh, ganador del Globo de Oro por Breaking Bad, yo creo que todo el mundo conoce la serie, conoce a Bryan Cranston, ¿no? es un científico que descubre pues que algo tremendo algo tremendo va a pasar cuando a las costas del Pacífico, sobre todo, están llegando una serie tremenda de tsunamis que están inundando eh, todas las ciudades de la costa. Bueno, el, eh, el, el, el, el problema hace eh, crisis cuando se da uno cuenta de que todo este tsunami estas olas gigantescas son porque está saliendo del mar un ser tremendo, un ser apabullante, este Godzilla, que yo creo que no hace de falta describir, porque es un monstruo que todos conocemos, ¿verdad?, gigantesco, capaz de derribar edificios, de asolar ciudades, bueno, una cosa verdaderamente tremenda. Lo que hace la película nuevamente es volver a alertar sobre las manipulaciones de la ciencia, parece ser que aquí también ha habido, eh, bueno, pues algunos experimentos, que han provocado que este monstruo que estaba en el fondo del mar seguramente dormitando eh, durante siglos pues se despierte y se tome cumplida venganza, en esta película además, el Godzilla es un Godzilla como debe ser, es decir, capaz de acabar con ciudades enteras porque es que en la última hay una serie de monstruos ya que van y vienen y el bueno de Godzilla casi termina por ser una buena persona. Bueno, Hombre, yo creo que eso lo desvirtúa un poquito. Godzilla tiene que ser un monstruo que acabe con eh, ciudades y con personas y con todo, porque si no, eh, tampoco sería considerable ¿no? acabar con claro. él, claro, claro. Eh, Godzilla era uno Pero en esta película aparece muchos Godzilla Es bueno, Parque Jurásico Poseo una isla cerca de Costa Rica Y he pasado los últimos cinco años Construyendo una especie de reserva biológica Aquí En esta isla privada, la ciencia ha desafiado a la evolución. De donde se saca la sangre de un dinosaurio de hace 100 millones de años. La genética ha dominado a la creación. Hemos creado atracciones biológicas vivientes tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. La verdad, José Manuel, no es que, intención? bueno, eh, la historia es una historia terrorífica en el sentido de que sí. son muchos dinosaurios, pero nos lo vendieron sí, sí. tan bonito, ¿verdad? Hombre, sí, hombre, sí. lo verdad como un que... viaje mágico al pasado, Ay, pero bueno, serán bichos enormes el Exactamente. bueno, en el, el, el parque jurásico Eh, eh, dirigida por Steven Spielberg, claro, la del 93, ¿no? Con Sam Neil, con Laura Dair, con Jeff Goldbrun, porque hay que recordar que el, el, el mundo del Parque Jurásico volvió en el 97 con el Mundo Perdido, en el 2001 con el Parque Jurásico 3, en el 2015 con Jurassic World y en el 2018 con Jurassic World, El Reino Caído. No sé si es manía mía, pero a mí siempre de todas estas series la que más me gusta es la primera, porque desde luego es la que tiene más sorpresa, es la que tiene más poesía también, y además es la que tiene un esquema que después se repite todas las veces. ¿no? Es decir, ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues eh, llegamos a, eh, a conocer a este John Hammond, eh, que es un magnate propietario de una empresa multinacional de, de bioingeniería, ¿no? que es el que nos dice, bueno, pues he eh, hecho aquí en esta islita, he hecho una especie de parque zoológico muy curioso, veréis. Y entonces, claro, se descubre que clonando eh, el gen que había en una gotita de ámbar y tal, bueno, esa historia eh, que ya conocemos, ¿verdad?, pues se ha dado pie a la creación de todo el parque jurásico, de todos estos eh, reptiles el, el, el Preciosauros, el Diplodocus, el iguanodón, el Triceratops, bueno, todos estos, hay gente muy especialista que se lo sabe, todos más que de sobra, ¿no? Toda esa primera parte de la película, uno, a mí me parece de una poesía y de una gracia y de una fantástica, ¿verdad? Cuando llegan allí y cuando empiezan a verse los primeros eh, dinosaurios, que además son herbívoros, son mansitos, en fin, todo va formidablemente. Claro, hasta que llega el problema, hasta que el T-Rex se despierta, hasta que los velociraptores se dan cuenta de que la carne humana está más rica que lo de los bichejos que comen por allí, y verdaderamente se forma el espectáculo todo el mundo perseguido por los dinosaurios, con momentos verdaderamente tremendos, ¿no? cuando están encerrados en la camioneta, y aparece el, el ojo o los dientes del dinosaurio por la ventana, en fin, bueno, esto Spinox lo hace prácticamente mejor que nadie y la película realmente es estupenda, tiene, no tiene un clima tiene 17 climas que tiene al espectador en vilo hasta que termina la película a lo mejor si se hubiera quedado ahí la cosa hubiera estado francamente maravillosa, pero claro, naturalmente el dinero es el dinero, había que repetir la fórmula hasta este momento yo creo que ya hasta la saciedad y no es que las otras películas estén mal ni nada ¿no? pero claro, el factor sorpresa está ya más, más, más, más que olvidado La película del Parque Jurásico es eh, la película con la que finalizamos este repaso, las eh, grandes eh, clásicos eh, del mundo del cine que nos presentan, José Manuel, eh, películas eh con en, bichos, eh, películas pues con sí. amenazas, las amenazas pequeñitas están en un lado, pero ahora hemos hablado de las amenazas grandes, eh, pero en el fondo amenazas, eh King Kong, sí, sí. sí, sí. parque jurásico, amenazas o para unos pocos o para la humanidad entera, ¿no? Pues sí, y además en todas ellas la culpa es nuestra, la culpa es del ser humano que de una manera o de otra tiene esa facilidad ya de siglos de meter la pata pero bastante hasta adentro y quien no ha metido la pata, quien es extraordinario, porque ha hecho películas fantásticas, es el protagonista de las noticias de las noticias de esta noche Hoy estamos eh, con letras de oro, porque con letras de oro, José Manuel Esquebano está este personaje, Ridley Scott. Fantástico, grandísimo director Ridley Scott, recordemos que empezó su carrera en el 77 con los duelistas y en el 79 dirigió Alien, bueno, si hay un bicho, si hay un monstruo, si hay un personaje realmente en la historia del cine por derecho propio es este Alien, ¿no? eh, la verdad es que después de hacer su primera película eh, dejó descansar eh, Ridley Scott, a su personaje eh, pues, prácticamente durante treinta años en otras manos. ¿no? Después, en el dos mil 2012, retomó el personaje con esa especie de, de prepuela, como se dice ahora, llamada Prometheus, ¿no? y en el 2017 volvió con Alien Covenant. Entre ambas películas, pues superaron los 640 millones de dólares en la taquilla mundial con lo cual nuevamente el dinero parece que es una de las fuentes y de los motores que mueven el, el, el cine. Bueno, pues Ridley Scott dice que no está harto de Alien, ni muchísimo menos y que sigue explorando el origen del monstruo eh, intergaláctico ¿no? ¿de dónde viene esa nave? ¿de dónde vienen esos huevos con esas larvas que después producen estos monstruos? ¿no? Así es que parece ser que vuelve Ridley Scott a tomar las riendas de un proyecto con alguien de protagonista. Eh, quien tiene los derechos de alguien es Fox, que quiere decirse Disney, con lo cual, eh, por caso no le de falta decir ninguna cosa más, ¿verdad? Disney va a poner en marcha este proyecto con Ridley Scott pues un poquito antes de que precisamente eh, Scott se vuelva a hacer de eh, Last Duel, el último duelo, con lo cual el personaje del duelo, del duelista, cierra un poquito eh, la trayectoria vital y, y cinematográfica de Ridley Scott. Eh, Last Duel será seguramente cuando acabe la pandemia del todo y se pueda rodar las próximas películas, pero mientras tanto el proyecto del nuevo Alien sigue tomando forma y seguramente en un par de años tendremos aquí nuevamente al bicho haciendo de las suyas. Otro bicho, ¿eh? Alien, otro bicho otro Importantísimo bicho. en la historia de cine bueno, Alien 1, Alien 2, Alien 3 pero sí, bueno, bueno, bueno, bien, Alien, La figura de Alien No se sabe cuántas películas Se han hecho de Alien Pero sí se sabe cómo era ese Alien ¿no? Sí, por supuesto Y vuelvo a insistir seguramente ninguna, es como la del año 79, sí, la primera, ese, sí. eh, en fin, ese alien que entra en la, la nave de esa manera, y que, en fin, bueno, no la vamos a contar que todo el mundo se la sabe, pero bueno, una película de ciencia ficción, una película de terror al mismo tiempo y una película que está en las primeras páginas de la historia del cine con su creador Ridley Scott, un grandísimo director. Seguramente, José Manuel, eh, ya estamos eh, finalizando, pero ahora mismo dice, no le preguntas sobre esto, no le preguntas sobre esto, eh, supongo que es eh, muy importante, yo creo que se está haciendo un poquito postureo con el asunto, eh, que no es, eh, eh, y no se puede utilizar esto para hacer un todo, esto es una cosa, no es un todo, y no se puede utilizar eh, una cosa como la que vamos a comentar ahora para negar una evidencia y una realidad como es el racismo en Estados Unidos y no Por se puede Dios. utilizar una excusa pero me refiero a, a eso que ha tenido tanta repercusión en los últimos seis días esa... Eh... Bueno, pues que se va a analizar, se ha retirado del catálogo de una de las plataformas, una de las sí, películas, sí, la sí. más sí. clásica de la historia del cine, lo sí, que el viento se llevó, ¿no? Sí, hombre, parece ser, parece ser que la, la plataforma HBO, ¿no? Está dando marcha atrás, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Sola, solamente el anuncio de que se pueda retirar una película porque contenga sí. un elemento racista que además ni siquiera es verdad, ¿eh? es decir, que bueno, eh, había criados eh, negros, había esclavos negros, de momento, hombre, 12 años de esclavitud, la película que ganó tantos Oscars, ¿verdad? es habla de racismo por los cuatro costados, ¿no? No, no, esto es un absoluto disparate, ¿no? El racismo... Es una lacra, evidentemente, claro, lo que ha sucedido... Claro, pero no se puede utilizar este tipo de claro, cosas como se está utilizando para negar. Porque quienes sostienen, y quienes más se cuentan de esto, y que dicen, mira, mira, mira, mira, son los racistas, jolines. Efectivamente, efectivamente, suele suceder, sí. No, hombre, no hay ninguna justificación, como yo creo que tampoco hay justificación para basarse en, en la vida privada, en los momentos complicados, de determinados artistas para anular absolutamente toda su obra. Pero en el caso este del racismo, además, y del el caso, lo que el viento se llevó, que yo creo que tiene más bien ribetes de comedia bufa que otra cosa. Es, es, tan, es tan absurdo. Bueno, es tan la idiota, policía también eh... ha sido extraordinaria, ¿eh? Y no para sí, la hombre. película, sino para la plataforma. Sí, no, oh, sin líneas. duda, sin duda. Sí, sí. Siempre cabe la duda, ¿verdad? Hay un resquicio ahí. Es decir, esto no será incluso una cosa medianamente orquestada, para darse publicidad, para darse, sí. para ponerse nuevamente en primera fila. Pero claro, la desgracia es que utiliza un elemento que realmente Exacto. no es apropiado. No, no, y, y vamos, menos mal que parece que no se va a llevar esto a ningún lado, pero de ninguna manera ni, ni la película es racista, ni machista, ni ninguna de estas cosas, y desde luego no hay ninguna justificación para una medida como esta. Espero que realmente se haya quedado en nada y que no haya ninguna posibilidad de, de tenernos que quejar ni un momento más por esta cosa. Porque Lo que el viento se llevó es una de las películas eh, hombre, sí, claro. no una de las más importantes es eh, la más importante en la historia del cine hombre, sí, hemos sí. hablado de algunas que lo son eh, pero está desde luego que también está ahí. Lo que el viento se llevó no. es una auténtica maravilla en la historia del cine, una película y, y, y. Eh, que tiene que estar ahí en, sí, no sí, en hombre. esta plataforma, sino en todas, eh, porque es todas. la auténtica historia. <risa> en Estados Unidos que... y cine, ¿no? Que sí, que sí, que hay que remirarla de vez en cuando, una película mítica por tantas y tantas eh, cosas y por tantos y tantos factores, sin ninguna duda, ¿no? José Manuel Esquivano, nos escuchamos, si te parece, en siete días, ¿te parece? Me parece Venga. formidable, Bruno, hasta el sábado que viene. Luego, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.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 Ah, no, pero yo estoy en la vista negra de estas tendencias. Y otras cosas, cuando, evidentemente, evidentemente. Cuando más lo necesita más, más fallan, ¿sabes? Eh, que nada. Eh, la ley de Murphy se cumple siempre. Siempre, siempre. Siempre, bien. se cumple la ley bueno. de Murphy. Entonces hay leyes inviolables, la de la y la de Murphy. Bueno, vosotros sabéis dónde está el mar de Barents, ¿verdad? Sí, evidente. sois, lo evidentemente. Vos... Vos, vosotros sois chicos que copiabais mucho <ríe> en los exámenes de geografía. Totalmente, <ríe> claro, siempre. Y entonces, claro, el mar de Barents... A vosotros nos hicieron hacer el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 Son las cuatro, son las tres en Canarias.